Lección 2. Ejercicio 12. 1. Hola papá. Esta es Julia, mi novia. Hola Julia. Mucho gusto. Buenas tardes. Encantada. 2. Oye, ¿quién es la profesora de alemán? Es la señorita Marisa. ¿Y cómo es? Es alta, morena y lleva gafas. ¿Es simpática? Simpática, pero muy estricta. Hola, Anita. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? No, qué va. Solo estoy muy cansada. Pero, ¿por qué? Es que trabajo mucho. Además, mañana tengo un examen de francés. Entonces, ¿por qué no te vas a casa?